Materia Reservada 2.0 Y como siempre, Materia Reservada, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues la verdad que un poco chafado. ¿Por qué? Porque no le he dado Porque... el, el, el, el, pues, el abracito, cariñito, aunque sea de lejos, estoy a Fernando. Poco... Claro, es que hoy no voy. Estoy aquí en casa. Es verdad que estoy con un whisky, con un puro. <risa> <fumándomelo> <risa> Por eso te querías quedar en casa era por eso. Y entonces no era por eh, el virus. estar en casa porque a mí lo que me gusta es estar ahí, estar con vosotros y, y a nosotros llevamos nosotros tantos eh. años compartiendo, hemos faltado tan poca, tan poquitas, tan poquitas veces que ahora de repente estar aquí eh, se me hace de, extrañísimo, raro, raro, raro. Es raro, raro, raro, raro, raro que bueno. sea por muy poco tiempo, pero eh Fernando Rueda hoy desde su casa, pero es el mayor especialista que existe en nuestro país sobre el mundo del espionaje, el periodista que más sabe, el periodista que aquí nos ha contado en alguna ocasión. Y ya veréis por qué lo preguntamos. Novelas, libros, como los de 07 que lo conocemos por el cine, pero anteriormente era una novela, estaba basado en una historia de espías, ¿verdad? Sí, sí. Al final todo lo que, lo que... Las, los grandes géneros de, de el gran género de la literatura que es la, la desde mi punto de vista a lo que a mí me gusta que es la novela de espionaje está casi toda ella eh, basada en algún en algún gran espía y, y James Bond de hecho eh, está basado en, eh, en un personaje de la segunda guerra de la segunda guerra mundial ¿no? luego siempre le das eh, un es una personalidad, un es otra ¿no? Pero las grandes historias siempre vienen de la realidad. Es que te lo digo porque siempre que se piensa es que vamos a hablar hoy de malos relacionados con el mundo del espionaje. Y siempre que se piensa en el más malo de todos los malos, o por lo menos en el más histórico de todos los malos, eh, relacionados con 007, que se parece mucho al personaje del que vamos a hablar hoy, es el doctor No. ¿Existe un fundamento a esos malos, un fundamento real? Mira, en el, en el espionaje hay normalmente una base de realidad y luego siempre, y hay que reconocerlo, y ahora cuando hablemos en la historia, yo lo matizaré, hay muchas veces que se les eh, adjudican determinadas historias que en realidad no se sabe si estaban ellos detrás o no, pero estos personajes tan malutos, tan malutos, eh, tan conflictivos, digamos, eh, que se, se han creado eh, llevando a cabo las maniobras más turbias, que son personajes que son de una utilidad tremenda para los directores de los servicios de inteligencia, porque les tienen que, que encargar esas misiones que nadie eh, puede saber nunca, que son súper desagradables, que son durísimas. Y entonces cua, ellos las llevan a cabo y luego cuando surgen otras misiones similares la gente piensa que esos personajes han estado detrás y decimos todo esto porque el personaje del que vamos a hablar ahora es el más malo o uno de los más malos de la historia del espionaje español un doctor no a la española en cierto modo, ¿no? sí, eh, es, es un personaje que con una carrera en el servicio secreto larga, intensa conflictiva que eh, Que, fíjate, eh, ha, ha muerto, eh, estamos hablando de Emilio Jambrina, que ha muerto el lunes pasado, y Juan Luis Galiacho, que dio la, la noticia, fijaros cómo lo definía, como un agente decidido, capaz de cualquier cosa, sin escrúpulos, resolutivo e inquieto. Jolines, vaya historia, vaya personaje que ha estado metido en todos los trapos sucios de la historia de nuestro país. Vamos a repasar algunos y vamos a conocer algunas historias y vamos a saber que él estaba en muchas de esas historias. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿qué es esto? Unidad Operativa de 1979. ¿Qué es esto? Se ha quedado sin palabras, sí, Fernando. Sí. Le vamos. has dicho, le has mencionado, la unidad operativa de 1979 y, se ha y, retrotraído y, en el claro, tiempo. Claro, no había micrófonos, no existía. Bueno, vamos a recuperar la conexión con Fernando Rueda en esta materia reservada. Con Fernando Rueda, que nos está hablando de la historia de un personaje que ha estado absolutamente en todos los trapos sucios de la historia de nuestro país ha estado relacionado con el 23F ha estado relacionado por ejemplo con la operación Mengele, que ahora vamos a saber eh, qué es, y ha tal? estado relacionado con esa unidad operativa 1979 Fernando, ya estás ahí ¿qué es esto? sí, sí. os decía, lo siento, que se ha cortado no pasa eh, ye, eh, Peres, en el 79 era eh, capitán de, del ejército estaba destinado en los comandos especiales y este tipo de personas normalmente son los que eh, se, se captaban y se captan ahora todavía en el servicio secreto para la unidad operativa. Básicamente los que entran son eh, militares de estas unidades y guardias civiles. En aquel momento hay que recordar que el que fue su jefe, el que fue su maestro fue nada más y nada menos que José Luis Cortina que como sabéis fue uno. la, la persona que eh, fue implicada eh, de, eh, de haber organizado el 23-F en el tema de, de por parte del, del CNI. ¿no? Él aprendió, estuvo un par de años trabajando con Cortina hasta el 23-F y después, cuando hubo un cambio, cuando empezó eh, llegó Emilio Alonso Manglano a la dirección del, del CECID y llegó Juan Alberto Perote, A, la, a, a ser el jefe de lo que posteriormente se llamaría Departamento de Acción Operativa le encargó ser eh, el jefe del Grupo 2 que era uno de los grupos operativos en este grupo operativo ahí es, surge una primera eh, discusión que luego se va a marcar eh, toda su carrera ¿no? él es, eh, manda el equipo que consiguió la prueba Básica, más importante Para desmantelar el 27 o Sabéis que el 27 o Fue el gol, el intento de golpe de Estado Que prepararon para el día anterior De lo que fue la victoria Del partido Se nos está cortando es un... que... Y sobre ah, todo Su, sigue, sigue, su sigue. gente y, to y toda su gente eh, Bueno pues Consiguieron mm, Estaban siguiendo a, a Luis Muñoz eh, James, Que era uno de los coroneles implicados y, y, bueno, pues eh, eh, le tuvieron que abrir el maletero del coche para robarle los planes, eh, fotocopiarlos, devolverlos y acabar con el golpe de Estado. O sea, Él fue el que, el que mandaba a ese equipo, pero también es verdad que el jefe máximo, el que se debió apuntar ese tanto, fue Juan Alberto Perote. ¿no? Pero en este tipo de cosas es donde empieza a surgir eh, el... el Jambrina, que de alguna forma quiere apuntárselos tantos y quiere estar ahí en, en, en todas las cosas y quiere subir, subir y subir, ¿no? Parece que había una guerra en esa época, finales de los 70, comienzos de los 80, entre los espías más importantes de nuestro país. Había una guerra por ver quién era más importante, quién tenía más relevancia es. y, y quién hacía cosas más fascinantes por nuestro país. Fascinantes en el sentido de importantes, eh, no no de buenas, ¿no? Sí, sí, pero también fíjate que hizo, mmm, ahí estaba él intentando hacer méritos, cambrina ¿no? Lo que pasa es que luego también tuvo, eh, mil, mayo de 1985, marcó una de sus grandes... Eh, cagaden, ¿no? Que fue que, eh, una Por operación para... Sencilla, para poner eh, ir a la <risas> De Argelia ¿Y qué hizo mal ese señor? ¿En balance eh, que, que tuvo más Cagaden O aciertos? No, eh, luego veremos Que él estuvo en todas las cosas Sucias, pero la mayor Parte de las cosas fue, obtuvo resultados ¿no? lo que pasa es que por ejemplo en esta operación que fue la operación Ara se trataba de colocar micrófonos en la embajada de Argelia que estaba en la calle General Lora de Madrid ¿no? allí eh, hicieron una penetración entraron eh, ocho agentes eh, para colocar esos micrófonos, tuvieron que hacer agujeros tres agujeros en, en cada, un agujero en cada una de las tres plantas una vez hecho el agujero metieron unos sofisticados micrófonos, y fijaros una operación tan complicada, había que rellenar el hueco con un yeso idéntico al utilizado y eh, bueno y el problema es que luego había un proceso lento de, de secado Jambrina se puso nervioso eh, ordenó dejarlo ya salir inmediatamente ¿y cuál fue el problema? Bueno, pues el problema fue que al día siguiente eh, no había secado bien y cuando llegaron los de la embajada de Argelia descubrieron los micrófonos. ¿no? Sin embargo, ya en aquel momento, en aquel momento don, eh, don Emilio, como le llamaban, opina, que era también su alias, eh, no le pasó absolutamente nada, porque ya había empezado a ser especialmente amiguito del director del, del CSI de Mil Alonso Manclar. Ah, este personaje también estuvo involucrado en una historia muy desconocida, pero que tú conoces perfectamente. Porque sabes que en un momento determinado se intentó vender a una revista importante en esa época, 1987, se intentó vender una información. Y él estaba implicado en todo esto. También. ¿eh? Esta fue la primera vez que apareció públicamente eh, su nombre. ¿no? Había un, un agente de, del CESID sí, destinado en Marbella que se llamaba José María Santos, Y que, eh, bueno, eh, tenía problemas de dinero y no se le ocurrió otra cosa que vender a Interview varias historias eh, a cambio de 150.000 pesetas, ¿no? Hay que decir que lo cobró en cheque y que además cada vez que iba al grupo Z, eh, dejaba su nombre en la portería, ¿no? O sea, todo como muy pues cuidadoso, era, ¿no? Como un espía muy, muy profesional. Muy Lo que pasa es que cogieron, lo, lo, lo detuvieron ilegalmente, le llevaron a una base operativa y le estuvieron interrogando. Y le estuvieron interrogando varios eh, miembros del, del CESID y entre ellos, uno de ellos fue Emilio Jandrina. Lo que pasa es que su abogado, Manuel Tuero, cuando posteriormente ya le procesaron y le llevaron a, a juicio, acusó directamente a, a estos miembros del CESID de haber retenido ilegalmente al comandante Santos y por primera vez se descubrió que una de las personas que le interrogó que participó en esos interrogatorios fue Emilio Jambrina uno de los eh, temas uno de los asuntos una de las operaciones más destacadas de la historia de nuestro país más siniestras que hemos mencionado en alguna ocasión la operación Menguele. él también estuvo relacionado en esto la operación Menguele consistía básicamente en drogar a alguien bueno Cuéntanos, ¿qué era esto? Pues mira, eh, esto comienza porque hay una eh, necesidad de obtener información. Y esa necesidad de obtener información eh, es directamente de un alto mando de, de ETA. Y entonces ellos lo que plantean es mm, secuestrar en el sur de Francia a Josu Ternera, trasladarlo a España, interrogarlo y que eh, le, les diera la información que ellos estaban buscando. Lo que pasa es que eh, a, se necesitaba un medicamento para que lo dejara eh, absolutamente grogui durante un cierto tiempo. ¿no? Entonces, eh, el médico de, del CNI hizo u, algo parecido al pentotal total y, eh, bueno, había que hacer pruebas. Y entonces, o, um, otra cosa que hacer unas pruebas eh, con eh, tres mendigos, a los cuales secuestraron y, según las informaciones, de toda esta historia, uno murió y otro quedó oh, muy grave. Esta historia no se supo eh, prácticamente nada, porque era, obviamente, os podéis imaginar, uno de esos eh, de esas cosas de absolutamente secretas. Pero lo que sí sabemos es que tiempo después, tiempo después, cuando hubo una filtración de esa historia, el juez Garzón, que llevó eh, la investigación, llamó a declarar a quién a Emilio Jambrina, que pero, obviamente negó tener, tener relación con el expediente. Pero, Fernando, ¿quién fue el ideólogo de esta operación? ¿Quién mandó eh, realizar esta operación a Jambrina y a los que estuvieron con él? Los que estuvieran supuestamente, ya digo que no que todas estas cosas, algunas se han judicializado de lo que os voy a contar, pero nunca eh, ha habido un procesamiento contra ni contra él ni contra nadie del, del CNI, ¿no? Vamos, una condena, digamos, ¿no? Esto fue una operación del propio servicio, es decir, que aquí hay que decir que esta operación la llevaron a cabo el, el, fue por orden de Emilio Alonso Manglano, del director, y se la encargó a una unidad eh, que siempre ha existido dentro de la unidad operativa, que es una élite, ha habido siempre un grupo todavía más élite, que en aquel momento se llamaba el Grupo 25, y que eh, estaba formado por, la ya os digo, la élite de la élite, que fueron los que llevaron a cabo esta desagradabilísima misión. Otra de las historias en las que aparece y que vamos a contar aquí es una historia que todo el mundo ha oído hablar de ella, pero hay un elemento importante que tenemos que destacar y que nos vas a contar. Es lo que tiene que ver con los GAL. Sí, el GAL, sabéis que había un GAL de la Guardia Civil, otro GAL de la Policía, pero que se descubrió que había habido eh, determinadas y puntuales ayudas por parte del eh, servicio secreto. Bueno, pues mm, eh, hubo ayudas eh, de varios tipos. Una de ellas, eh, que es quizás una de las menos desconocidas, es que parece ser que se eh, facilitaron por parte del, del CSID, del servicio secreto, armas, al eh, a una partida de armas al general Enrique Rodríguez Galindo. Armas, imagino, que serían no muy legales, ¿no? Aparte de otro tipo de ayudas que se facilitó en, en un sumario que se abrió, que se llamaba el caso Niederra, en el cual entre, la, lo, entre los temas que se investigó, entre los cuales podía haber una colaboración con el CNI, con el CECIDE estaban el asesinato de cuatro personas Eh, por parte de eh, los GAL pero en todos estos aspectos de la guerra sucia lo que también quiero dejar eh, bien claro es que aunque Jambrina fue llamado a declarar igual que lo fueron otros ¿eh? es decir que Perote también fue llamado a declarar eh, por todas estas cosas y que seguro que estuvieron metidos en, a, aquí ellos y, y todo el, el, el CESID sin embargo como buenos espías y lo digo esto entre comillas como buenos espías, salieron indemnes. El informe Veritas eh, también aparece ahí. Vamos a hablar del informe Veritas y qué relación tiene ese informe con este doctor no español. El informe Veritas. El informe Veritas es algo, es algo que, curiosamente, dentro de, de la acumulación de datos que he hecho, eh, vincula a Jambrina y con el comisario Villarejo actualmente en prisión. Pero no, Villarejo, otra vez, no un... me lo puedo creer, Fernando. <risa> pero cuidado, cada uno en un lado de la barrera, ¿eh? no, no unidos, sino cada uno en el lado. El informe de Veritas es algo que eh, conocimos en 1994-95, en el cual eh, era un informe que hizo mm, Villarejo, en el cual hablaba de una trama con ramificaciones internacionales que estaba tratando de chantajear a personas como, por ejemplo, al juez Garzón, a políticos como Ramallo, a periodistas como eh, Luis del Olmo, y que eh, trataba de, de contar mentiras eh, sobre, sobre ellos. Bueno, pues en este informe Villarejo citaba a, a, a dos espías. Que yo recuerde uno era Fernando de la Maya, otro, y el otro era Emilio Jambrina un personaje que estuvo relacionado de una u otra forma con casi todos los directores del CSIT, luego reconvertido en CNI. Ha estado en todas las épocas y con todos los que mandaron, entonces, ¿no? Sí, sí. Sobre, él él destacó sobre todo porque él era íntimo amigo de... Eh, íntimo. Dentro de lo que se podía ser íntimo amigo de, de, de Manglano que sabéis que fue director del CSIF desde el año 81 al año 95. Pero Fernando, ¿por qué, por él, qué, eh, ¿por qué le protegía tanto Manglano a Jambrina? ¿Le debía de favores? Porque claro, está implicado en muchas cosas y para tener esa uh, relación de amistad es porque debía de tener ahí algo importante entre los dos. Es algo de lo que hemos hablado eh, al principio. Vamos a ver, un director de un servicio secreto está encantado cuando tiene personas que le solucionan los problemas. Es decir, solucionar los problemas al jefe es muy importante. Y él ha sido una de las personas que ha dado la cara con las misiones más arriesgadas, más sucias, más eh, eh, complicadas. Cuando Jambrina, por ejemplo, tiene. se enfrenta con con Perote, porque son, los dos tienen una mucha personalidad, Manglano se lo lleva a su gabinete como eh, segundo del jefe de operaciones, que en aquel momento era Manuel López Fernández eh, en Losada. Pero es que luego, eh, Jambrina desde ahí es la persona que, con, eh, que consigue eh, hacer una campaña contra Perote porque como Perote va absolutamente a su bola él consigue eh, eh, demostrarle algo a, a Manglano que Perote no es de fiar y coge y consigue ter, eh, que se vaya. Pero es que luego todas estas misiones que, que hemos mencionado de Mengele, del Gal y tal, quien está detrás maniobrando y organizando aquello que quiere Manglano es eh, es Jambrina, es, es eh, Pina... De tal forma que cuando surge incluso el problema de que Perote eh, se ha llevado los papeles que eh, se los ha dado a Mario Conde, que están organizando un chantaje al Estado, ¿a quién le encarga eh, Manglano que, que defienda al servicio y que intente eh, frenar lo que está haciendo Perote? Se lo encarga a Jambrina y cuando Manglano tiene que dimitir por culpa de los papeles que filtra eh, Perote y llega un nuevo director que trae como secretario general a Jesús del Olmo mandando para acabar con, con eso, ¿en quién confía Jesús del Olmo el sustituto de mangano En Jambrina. ¿Por qué? Porque es una, es una conspiración y el que, digamos, no tiene escrúpulos para llevar a cabo eh, el, el fin de, de, de Perote es... Eh, Jamblina, y este tipo de personas son muy necesarias en los servicios secretos. Hasta que mandaron bien lejos a este personaje, pero desde bien lejos se tiene mucho que ver con algo que está asociado a uno de tus libros. <risa> Esto es una cosa que de la cual descubrí pos, eh, eh, posteriormente, y es una cosa... Eh, anecdótica, pero que yo creo que representa bastante bien al personaje veréis, yo eh, publico en el, en el año 2000 y pico un libro que se llama Servicios de Inteligencia Fuera de la Ley y este libro ha, se hace una edición en Latinoamérica y eh, un día buscando en internet me encuentro con que la librería principal de Guayaquil Guayaquil Ecuador. me coloca en la... Eh, Eh, en la lista de los libros más vendidos de la librería de esa semana. Y yo digo, jopeta. Jo, jo, Soy digo, número uno en Ecuador. Un Pero sí. es Paraguay, ¿no? No. Paraguay, Paraguay. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí, sí, yo, perdón. Yo creo que sí, ¿no? Sí, es Paraguay. Porque él estuvo en, él, él estuvo en Ecuador y luego en Paraguay. Mm. Bueno, el hecho es que tiempo después descubro que en aquel momento quien estaba en Guayaquil eh, trabajando destinado era Emilio Jambrina. Es fácil deducir que, él, hizo? Que, si, eh, que, que los libros que habían llegado, en los cuales él aparecía mencionado, eh, bueno, pues que los debió comprar el propio Jambrina para que nadie leyera aquello que aparecía publicado en él. Qué bueno. Y, fijaros cómo, Quitaba todas Quinto las pruebas derechos. para que nadie supiera esas cosas. ¿no? O sea, ¿te hizo rico? Bueno, de, de, debía, debieron, debía haber eh, cuatro o cinco ejemplares. lo que Si lo llego a saber... Bueno, digamos si mande, te puso ¿tú? el número uno... No, me puso en la lista ah, de la vale, librería, vale, vale, ¿eh? vale, vale. que sí, era sí, la librería sí. más grande... De, de allí, hombre, ya quisiera yo que me, ya te digo que si lo llego a saber eh, en ese momento, nos habríamos forrado todos <risa> un sueño para Rosados Vientos eh, tener a Fernando Rueda, el hombre que más sabe del mundo del espionaje en nuestro país, eh. Fernando mil gracias una vez más, un abrazo un abrazo fuerte para vosotros y a ver si ya puedo ir pronto, ¿vale? claro que sí